Erretegia, sintzilik irratearen saio informatiboa. Egunero, sortxit errietan. Errepikapena, eguardiko ordu batean. Erretegia, entzuneta parte hartu. iruebikoitza.sintzilik.net FM EUR e Hazi bainoaren, gure ezarkadarik beroenar, egunakakile dutara, Espainiako eta Franziako espetxetan, xakabarrik dauden, xabet ajarikasi. Erriga sortu da. Euskal Herrian, urtsik dauden aurkiak betetzea da, bere xerea el bat egiten diten, erritar guztiei espazi eraginkorrat ezkaintzera batez. Elegioz bernietatik eta kompromiso ezberniekin. Egin ala honetan aldik eta indar gehien batzeko. Gure horiekin aldeko tasun dituzten eritarrekin eta ere guztiekin batela lan egin nahi dugu. Auei entzunez, elkarreana guntzatu. Murriendo parte hartzealde eta zabalbat eratuz. Nire luguetiko, haurta kotasun dituzten erritarekin, eta edo guzti ekin nire, lan erin nahi dugu. Hauen konflintiak ukitune ditugu, hauen jarreak aldatu, gaurko haurta kotasunak, biharko aldeko kotasun dilurtua itezen. Errila sortua. Hau ez da, aktivistako kuruz eaz bateko mugimendua. Hau, preze eta aries lagin esierakia, nahi duen, erri mugimendua da. Erritak gehiengo zabal baten nahi antelazera bater. Nahi hau mobilizazio diurtzera. Elburi hau egia izan badin lan egitera. Erritaren hau eta 15 erdira. Denok gara erdira. 2.000 bat zehar, Euskal Herrian nazio maiz, maiz, artean burutinigen ekimen eta 15 erdineak Eso, diak, gaya, diak, plazgai, errek, preso eta iesladiak etxilatziaren gaia, politikaren politikoaren erdituen kokatzean gai, bizartearen kompromisoaren erakuzleia izan da. Ardatziorrek bide bat erakuzten du, Prezo eta iesladiak erdilatziko egitenaren garen bidea. Lehtan ere, bide horretan gehiago izateko lan egingo dugu. Azkotaniko erritarrak batinu ditugu, azkotaniko ekinenetan. Hazi dugu, atxekin ingu milketa horren doa. Lehto kodragile, zein pertsonen agosta zunez eta elkargun ikotik abiatuz, etorkizun niko bidean, eleitin adigara. Herri dant mugunen dut bat jarri dugu nire buru agi. Eta nizio bat arorri, naiturik lan egingo dugu. Bide honetan egingo dugu, eta behin nizioa dantuta, behin lan nahi emango du herri izan-de zela johiz pouredaấyik gero benzel maior notötz. favoura eutxera become aiaRadio Hala ere, gaur egunen zehar baritara goparua antolatu zela, herria taldeko ez. Eta bertan, ba inbaz gauzak ez ezkugula hundikan, bazka ya. Eta gero txaldeko goztetan, lezuko kualdien arteko erri olimpiadak, eminxez alde izen. Gero zazkitan txarrin jatio izango da, txarrin eta zauruak. Eta gabeko amarretan, ibai emu konzertuak, trikizom, bi eta negurra, eta beste table bat Eta ba bitarte gaurkoa ja parteo da, beste deialde bat ubere izan azaruan 10rian herriakar tollatuta manifaingo dela Baiona, eh hiru herritan izango da manifan Baiona eta ordu gutxiago datakoen mendikan autobusa. Zerren labatuta juntatzen goto dinezu. Gero beste taldea bai utarrieko bilboko manifa utzer egiten dena baiorrao eta aipati ere ba manifaz gain bestein batekin mere beteko askoago da, beraz. Bentu Zubile Eta geto esan, bera ba, hornean bazkaia ikodela, herri bazkaia, eta zarrerak edo eusine ditunak, txartelak eusine ditunak, bat ba, inelun baitu da, salgai, Eta maizteko, bat esan, ba, mila eskerren oin, torzea datiek, hondik gan eguna ba, gutazta egot, espero ezagun denetan ikustia. Eta maia erabertzela edo, hiniak ikuste bat. Gota dugu. Erretegia. Egunero. Zortzitan. Erretegia. Errepikapena. Guardiko. Ordu batean. Erretegia. Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza. Zintzilik. FM. Hey. Hey. haste zure aurrenen minoia haspon dago ba ez balenengol ditango ba tesuen alde eta errepresentatutako politoran le gorran tamako balenengol jauekoia gogo jo ulamen matematiko dela 200 anio ez ez den den den den dara hau gutia uran atzo eta kidagia ez ba be ukatsi materialia taeu Lakua, elau, eh? Erundat, dipresor, batalak, pota, eta duene, nire duela dela duene, ez? Errundat, bi preso, bata alakzi deuk gile mekota, bustia mila eta euk gile mekota, zanikazta xabi, bata akurto, eta bustia parizu induruan, ez? Eh? Bari ziakaz gara hemen politikaitia, eta esan, ba... mazerukagurua erita gaur uti, ba eta gaurena gaur eta eta nagozu ba, gaurko agunaren bultzatza dira herri gartaldea, eh? berizikin ez dugu herri gartaldea baina ba, izan izan izan ba, emun uzkal herriak nazko gaulea ba, egitekea garendu eta inbarkaien inguruan izpertsua, gaizo presoak, usera mendua eta bezala gosofu mendua eh? bat, ez amelikoak guzti honen herri bat duke gure hartzuan aurkizan diren batut lehen pertsunan jazan dutenak bai ekkurri zoiago da eta egiteko ba, lagunea ba, preso izagutu gabe kautera, ekarri digu egoera berria gurea. Eskubide galera askoren sufrimendua eta mazerkeria katzean dutzi. Eta irten justu eta gokia eraititzeko parara itzela dugu dena. Bakea eta soluzioa eraikitzen lagunduko duen egoera berria behar dugu. Ertsona gukien giz eskubideak errezpikatzea eta esklusio oro bezagertzea. Dehar izan honet trabari handiena kartzela politika da gaurregun. Egunaka personin giza eskubideak bastertzen dituelako. Esklusioa eta mendekua bilatzen duelako. Eta sufrimindoaren soka luzatzen ari delako. Gobernuek beren eskuetan dute kartzela politikaren giltza. Pilota bere teiatu handago. Baina euskal gizartean dugu gobernuak pausuak ematera muizeko giltza. Horixe da euskal pilota. Bakia eta konponbidea eraikitzeko preso eta izlarien egorari irtzen bidia emateko erronka historikoa. Euskal Pilotak lehenbotean kartzela politika aldatu eta presoen giza eskubideen errespetua bilatzen du. Demak Euskal Herria ekartzea, dagoztien eskubide guztien jabe aitotasun larrieekin zigor osoa eta hiru laurdena beteri direna taskatzea. Arantzizua beritzegola ber Iesgariaren aurkako errepatzaliak dezabertu eta haien herriratzea bideratzeari. Konkondidean, preso eta iesgarien implikazioa posible egiten duten egoerak sortu zorrela, akazkaren parte den oro, soluziaren parte izan dadin, inor bat zertu edo menperatzeko azmurik gabe. Digaren bate egoera sortu eta egonkortzeko urratxa eman nahi du eskalpilotak. Gatazka sorturiko ondorio eta egoera guztiak onpuntzea. Kartean preso eta ieslarik guztiak herriratzea. Zehiren preso eta eunak aizla edizanik esinuzkoa derako eta susko bate egoerarik eratzea. Honegatik, guztiagatik, deitzen dizuegu lezon herrira indartzea. Azindu ditzago indariak eta Xabier eta Fanekaz lezora. Ezkerrik askoa, Fenei. Euskal Herrian araberria, gaur zuertatzen eta Eka uenan ekartu gara, onenateko zenira balta direna gure artean, izatea gu dezira erdin barrez nortuko egu, Egon amaten izarraske, egin behu te izbiran. Egon amaten izarraske, Arikabe! Ez dago makeri! Ez dago makeri! Etorki suni! Ez guardiko ordu batean. Zerretegia, ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza zintzilik.net FM Eus! Bai, bueno, lehenik eta bein e, eskerraken ona uzbildu zareten guztioi, zuena txikimendua erakuztea E, zeigazte hauen kasuan daukagune informazioa Bueno, denor dati zenez, gaur e, rekursoa aztertiko zutela esan zuten Birudinez bi orduz aritu horretan Eta beste berririk ez daukagu Ez perolugu, hemen dik bi edo hiru aztera erabakia plataratzea Orduan, e, kasuan eninguruan zenbait ekimen buruzeko azmoa dugu Azteko gure egingo dugut kampaina bat, jazte gure babes osoa azaltzea harren, gure kampainaren leloa izango da gure etxeko atea zabalik dute, eta hori erabigiko dugu hemen daukagun kartela, ideia da Norbanako eta gizarte eragile guztiekin, alik eta gehienekin iztegin, eta beraien atzikimendua banaka edo elkarteka hideratzea. Ideia da bai argatik, bai ideoak egin eskadero zabaldu sare sozialetan. Beste ekimen bat auz izango da ja bi hartik aurrera. Horri direla dugu. Beste ekimen bat izango da instituzioetarako kontzea. Ez dagoengulako instituzio ere bere positio argitu beharko garko du dela kasu online aurrean. E, Horetan, eta baita de amaian. maian Iria da, igalera jotzea Eta baita dipuzkoan ematen ari giren beste kasuekin batera Gazten egoera hori salatzea Eta e, diputazioa aldun dian Aldik eta alberri gehienekin itzegi Eta berailen pozizionamendua eskartea Herriko, alderdi politikoekin ere, alkartzeko asmoa digun Baita, era, gizarte, eragile guztiekin Irola, Kultura, Eskulta, Hilo e, Euskal Gintza, Gaztekil, eta, eta bat Ideia da, gure txeko atea zabalik dute kanpaina horri Babeza matea, eta buktatzea, Zarek Sozialistan, genezan duan betala Eta dero ja buktatzeko, ideia da ere, e, manifestazio batera deitzea Kontua da, erabakia eta kibula, noiz emango den Orduan, erabakiaren arabera, orduan ingolugu e, deia aldi hori. Gure e, azmoa da, alik eta atxikimendu gehien diltzea herri honetan, manifestazio horretara deitzeko, deitzeko orduan. Eta hori beste enten zalkagu. Beraz, e, bai datorren azteleinean, bizar teherakilekin berriro bilduko gara, programazio bat egingo dugu, antolatuko dugu, zere egingo dugun azte hauetan, edugun hauetan, ez ba, laguntzeko pres dagoena ez da bakarriridea joatea baizik eta eh hartzea konpromisoa ba be kanpaina honen parte kanpaina honetan parte hartzeko beraz animo ta hobegazu <gülüyor> ...egunon... E, ...milla eskereta abzagatikan... ...eta bueno... ...bada que denak... ...honea torcelea... ...pues somenaldi chiquibata y teko... ...pues... ...laun minbati... ...ordóan... ...la currico de tisca... ...porque se ordena bo... <risa> ...es difícil comenzar la presentación de este acto... ...en un principio... ...nos habíamos hecho un pequeño guión... ...para preparar esta presentación... ...pero a la hora de redactarlo... ...hemos visto que es mucho más sencillo... ...que todo esto... ...al fin y al cabo...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 lo match induce ensayo fm coune sin raán de Tati su cean es un delito no lo calles tanto el grito libératebérate si estás vivo y no estás muerto dale gusto a tu cuerpo y bueno pues eso que hace una noche de tormenta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 Vamos a ver si en le arrancamos una sonrisa este mundo está. Tenía un novio en la Sashua. ella vivía en Colosa, no se veía gran cosa, por culpa de la distancia, pero como no faltaba amor, el car Ya, una madre, la comarina mía, la vuelta que alegría, alegría y cada día estáis a sonboles reta, por dios de avanzar ideas ainda que haver, no este mira mi día, fumar la de amplia, pre colatre, maraytasua, en la plaza sí, se lavaba Se veian y se miraban la hora de la verdad No hacía nada de nada no Siempre vino otra mía Antes primero o segunda ya de tren en marcha Poner los pies en la silla Y a en billete de seguridad Me dejaba viajar en primera Al final me montó un piso en el gol Y castieta y está un sargento le correta ojitia me da sa intea saina fea sain, de dos manches de día día y vale rapia de inolatera muchas canciones aquí también hay tener un cora de rat majaretener una verdadera de vía estrecha son le correta oria me asina pero hai tu mar lerincola vai alegría y, y castñetaza son goreta Oria me as perovidia tu mar leiarincola bail al sa No, la responsabilidad de cómo ha salido la tenemos entre todos ¿sí? recurriendo a lo publicado en su momento, a las páginas de la red y al resto de documentación podría nombrar muchísimas frases y recordatorios que tuvimos hacia Santi hace 6 años y desde entonces hasta ahora me quedo con una que surgió en el Viquela, en una de las sesiones de repaso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 no ekitaldi kategori handiko ekitaldi honetan e, zerbait e, kategoriakoa esatearen nahiko zailada eh mm. e, guraldetik han bueno bertsoskola bezala ekarpena egin dugu hontan e, e, aipatu da sendiak egin du e, duela eh bertso, bertso sendiak egin ditu Eta eskolaan aldetikan egin duguna da, badaude batzuk e, neurrian eta orita kantatzea zaila bihotzen duena eta egin dugu hori zuzendu eta doinua jarri. Beraz, duzuten kategoriako e, oroi honetan duzuten e, le, letrak e, zaila egin gozaizue kantatzea, baina bueno, oroi karagarria da. Guk egin diogu doinoa jarri, eta gat doinoa jarri diogu e, Orain berrogei urte gure errenteri, kasik esan liteke zala ageri Eta injustu doinoa hori jarri zion pelio zabaletak e, Zuen e, auzo zua ondiko e, pertsona batek Bi anaisien pelio eta joan zabaleta Eta bera jarri zion doinoa hori, eta doinoa horretan e, kantatuko ditut bertsoak Esker Mila Gaztaino, berdin errenteri, kanen herria unzoan, Bizente Altsuri. Obore handia da, gezurra drudi, pasa egin zarete, esaldak egegi. Etxekik irteneta, begiratutzean, brexantin izena, pareta bertzean. Txendi guztia dabil bil urdurian zean, albistea ikusten zonfakoitzean. Erritar sumea ta da errezu hartzen, kalearen izena gretzako jartzen. Txendian dabil ta ez da aspertzen, santiren maurunak bihotzez eskertzen. Berriz jaio da seguro Bueno, oan ja hemen bu de u ordaneso sei importa area juongo pues placa Zagaltzea edo, ez dakiz egin godegun, bale? Mi esker. Nik bardin bat? Eta zentako ez bi? Handikerria, nuiz edo nuiz lilitzen, nasek ulan ez bi hitzen. Get your scrubby out. to see you don't need to know my name just call me destiny well think about it once you gotta think about it twice but don't go around to thinking about your worth of sacrifice we're too young to make your point when no one listens to you It burns your lips like a hot joint when you price your point of view We'll think about it once We'll think about it twice But don't go around getting your feelings start away on right We'll do you Because I heard it yesterday Well, think about it once and You gotta think about it twice But don't go around here thinking out loud You're worth the sacrifice We're too young Erretegia. Egunero. Zortzitan. Erretegia. Errepikapena. Guardiko. Ordu batean. Erretegia. Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza. Sintzilik. FM Eus. Eus. Ah, Tenó, lope felipe vale eh, gracias por venir a sin chile gracias gracias por, por estar aquí y gracias por la invitación y bueno y por contarnoslo un poco las, las palabras o respondernos a las preguntas que bueno tenemos aquí un poco preparadas eh, primeramente pues eso para presentaros venís desde de santiago de chile bueno aunque lleváis dos meses por, por europa girando luego nos contaréis un poco las sensaciones por donde habéis estado Pero un poco para presentaros, eh, sois parte de la productora de Comunicación Social, que realizáis vuestro trabajo, vuestro vuestro lugar, de vuestra sede está en Santiago, en Chile. Eh, contarnos un poco en qué consiste esto de la productora de Comunicación Social. Eh, la productora de Comunicación Social es una organización anarquista de comunicación y propaganda Somos alrededor de 10 personas que funcionamos principalmente en Santiago y en Valparaíso. Eh, somos un grupo autogestionado que se dedica a difundir las distintas prácticas libertarias que se dan dentro de las luchas sociales eh, en territorio chileno y también en otras partes de Latinoamérica en donde hemos tenido la posibilidad de viajar. En la actualidad, eh, dos de los integrantes de la productora se encuentran realizando un tour por 9 10 personas 10 países en Europa, eh, ahora vamos a el Estado Español, queda cerca de 3 semanas más de viaje y hemos podido realizar presentaciones en donde mostramos el trabajo, los videos que presentamos y al mismo tiempo grabar experiencias y para que después podamos mostrarlas en eh, allá en, en territorio chileno. Bueno, no sé si Pedro me habrá dicho que estamos desde el 2007 funcionando y el principal proyecto que desarrollamos es una videorevista, lo llamamos así porque se publica en formato DVD, al menos durante el año 2007 se publicaron 4 ejemplares cada 3 meses Eh, ...videorevista porque no es, eh, es un DVD que contiene distintas temáticas eh, sociales... ...desde la problemática ambiental, la cuestión de los pueblos originarios... El, ...la problemática en torno a lo laboral, el movimiento estudiantil... Eh, ...las organizaciones territoriales... ...entonces todas estas temáticas están desglosadas a través de menús y submenús... ...como el formato DVD lo permite lo que también permite mínimamente es como un grado de interacción con este eh, noticiero y, y obviamente no es necesario verlo de manera lineal por eso se le llamó videorevista porque uno podía coger el DVD y ver el video que se te plazca y no necesariamente verlos todos de, dependiendo de tu interés así se fue desarrollando el proyecto eh, también responde esto a que en el año 2007 el, el tema del internet no estaba tan masificado y por lo mismo era poco probable que las personas a las que las que queríamos llegar pudieran ver estos videos que estamos intentando desarrollar. Entonces se, se hace ese pequeño análisis donde se escoge esta alternativa que también es altamente copiable y está muy familiarizada con los sectores populares ya que la piratería en Chile tiene como eh, un mercado bastante amplio lo que permite que en todos los hogares, eh, o casi todos, casi el 90% de los hogares tiene un reproductor de DVD o un computador que puede servir para el mismo fin. Entonces ese es el principal proyecto que se desarrolla en el 2007 y paralelamente a eso también gestionando espacios para el desarrollo del debate en torno a la cuestión comunicacional, no tan solo con otros medios independientes o medios libertarios que existen en la región chilena, sino con personas que tienen intereses similares. ...con el fin de profundizar un poco en el desafío de las comunicaciones... ...desde una perspectiva libertaria y de construcción autogestionaria... ...que dentro de todo es bastante complejo... ...y desde, desde ese tiempo estamos desarrollando estos espacios de debate... ...ciclos de cine... ...paralelo al desarrollo de la videorevista sinapsis ...también desde el año pasado, desde diciembre del año pasado... ...junto con el lanzamiento de Sinapsis 9... ...que se hizo por primera vez en un cine en Santiago... ...en el centro de Santiago... ...con capacidad para 700 personas... ...que está casi lleno el cine... Eh, ...se lanzó también... ...tiempo después... ...la página web... ...que es eh, comunicando acción ...donde se... ...hemos estado subiendo últimamente... ...videos... Eh, ...de forma más... Eh, ...temprana se puede decir... ...porque antiguamente teníamos que esperar... ...para la publicación de un video... Eh, ...cuando saliera un DVD lo que a veces era un problema por la contingencia de las temáticas, que no nos permitía estar como al día, eh, y ahora se está remediando un poco eso. Eh, en términos de distribución, bueno, aparte de las ediciones eh, que se distribuyen a nivel nacional, desde el año 2009, desarrollamos eh, ediciones internacionales, subtituladas al inglés, y luego otra edición internacional que tiene subtítulos y está doblada al alemán, lo que también permitió que la realidad chilena se conociera en otros países de habla inglesa, habla alemana. La eh, realidad que nosotros mostramos. Claro, la realidad de los movimientos sociales desde una perspectiva libertaria, obviamente. o sea Y eh, a raíz de eso también, más personas conocieron el proyecto y hemos mantenido contacto. Funcionamos en una casa, en el centro de Santiago, Casa Bolnitza, que se comparte junto a dos organizaciones más, una de Sociedad de Resistencia Santiago y la otra del periódico Anarquista del Surco, y entonces en este espacio hemos podido conocer muchos compañeros de distintos países y que afortunadamente en esta gira hemos podido reencontrarnos con varios de ellos y, y se han dado todas las condiciones para poder desarrollar este proceso donde estamos mostrando lo, los vídeos que hacemos y abriendo un debate en torno a las problemáticas sociales de España Ayer comentabais, ¿no?, que mm, dos preguntas en sí, en una. ...que eh, habéis llegado una reflexión de el trabajo que ofrecíais... Eh, ...no era específicamente para gente libertaria o anarquista... ...sino que queríais influenciar en que el trabajo se conozca... ...en el resto de, de sectores sociales, ¿no? Sobre todo en, en una izquierda más amplia, ¿no? Y por otro lado, si contabais ayer también... ...que si en un principio empezáis con la videorevista... ...o más el, el reportaje televisivo puntual de eh, un acto puntual, ahora estabais trabajando más el tema documental, ¿no? Algo igual más complejo y más trabajado, ¿no? Claro, eh, efectivamente nosotros si bien nos declaramos un medio de comunicación anarquista, nuestra finalidad no es informar a, a, a los anarquistas o a las anarquistas, sino que romper el círculo que normalmente se queda muy cerrado cuando se maneja cierto tipo de comunicación, cierto tipo de lenguaje. Entonces, desde un inicio Eh, planteamos salir de este círculo con un lenguaje distinto, con una estética distinta para hacer las cosas, con colores diferentes, como para poder eh, abrir el círculo y que otras personas no cercanas a, la, a las luchas libertarias pudiera informarse también a través de, de, la, de los videos que nosotros realizamos. Ahora, en un inicio, por ejemplo, hacíamos íbamos a una marcha y la, marcha, la grabación de esa marcha con las opiniones de las personas que participaban constituían un video. Hoy esa función está... Eh, bastante bien desarrollada por muchas personas que se dedican a hacer videos y que después lo suben en, en el mismo día en YouTube y donde rápidamente 10.000 personas pueden acceder a un video. Ya no existe esa necesidad, como la vimos nosotros en ese año 2007, de ir a grabar una manifestación y solamente publicarla en la videorevista tres meses después. Entonces, por eso mismo, como el carácter ha cambiado un poco, los videos que queremos sacar ahora eh, eh, queremos que sean con mayor investigación, y con un carácter más documental y no tan reportaje televisivo. Sí, el tema de, de, de como intentar traspasar estas barreras comunicacionales, eh, o sea, en el sentido de poder establecer un, un diálogo o una comunicación básica con los otros sectores movilizados que no se definen dentro del mundo libertario, Es parte de un proceso donde se intentó trasladar la responsabilidad del acto comunicacional al que emite las comunicaciones y no al que las recibe, porque... Por, eh, por mucho tiempo existían como estos comentarios de que claro, dicen las personas no, no tienen interés de estos contenidos o por ahí no, no toman en cuenta o hay una distancia, hay como una forma, no sé, apatía se podría decir con la cuestión de la movilización social pero por otra parte eh, existía muy poca autocrítica en cuanto a la manera que se intentaban comunicar como las cosas más esenciales desde el mundo movilizado esto como decía Penélope a través cosas tan básicas como el, el uso de ciertas palabras que tienen una carga histórica y es, de experiencial muy fuerte en algunos sectores de la población que no son absolutamente necesarias como a poder entrar de primera sino que te las puedes reservar ya para un momento más profundo donde hay una comprensión básica al menos de lo que quieres decir no sé, incluso con, con algo tan básico como la misma palabra anarquía o anarquista o anarquismo Que hay muy eh, como en todas partes yo creo no sé si aquí será muy distinto pero existe una distorsión total acerca de lo que significa ese término la es de la palabra misma entonces hay sectores eh, más duros un poco que eh, que hablan intentan mantener un lenguaje a toda costa sin contemplar lo que puede eso puede significar en términos de que no están siendo comprendidos. Y hay otros que estamos más dispuestos como a ocupar otras palabras que sin embargo en cuanto al contenido son exactamente iguales. O sea, no es que estamos disfrazando nuestras prácticas sino estamos tratando de explicarlo de una manera que se entienda. El ejercicio comunicacional eh, eh, necesita y requiere de una reflexión constante y, y una revisión de los resultados porque muchas veces hay muchos proyectos comunicacionales que no tienen ninguna suerte de retorno o feedback, como se le llaman en los medios comunicacionales, y por lo mismo es muy difícil evaluar si están haciendo bien o mal el trabajo, y te quedas con una sensación, una intuición, de que estás haciendo bien, y en el fondo estás gritando como a, a los cuatro vientos, pero nadie te escucha, y estás ahí 20 personas involucradas en un proyecto de comunicación que no, no está dando los resultados que uno espera. Entonces, eso es una de las cosas que intentamos introducir dentro del mundo libertario como una mirada autocrítica total de lo que hemos estado haciendo en los últimos, en el último tiempo como movimiento pero claro, así por ejemplo no solamente hacemos los videos sino que también siempre estamos tratando de organizar debates o foros en los, en los cuales podamos discutir eh, entre los distintos medios de comunicación de carácter libertario que hay en la región chilena eh, cómo se están haciendo las cosas y cómo podrían hacerse de mejor manera Sí, comentabais también el, el estado de la situación del movimiento libertario, autónomo en, en Chile, eh, el otro día en, en Casilla, en Casilla Liburudenda, eh, hablabais un poco, ¿no? Eh, eh, Chile ha salido de una dictadura reciente, ¿no?, de hace 20 años, la, la de Pinochet, ¿no?, el famoso golpe de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y cómo en esa dictadura se ha desestructurado todo el, el tejido social que había y es ahora cuando parece que empieza a resurgir con fuerza, ¿no? Eh, ¿Cómo ves que nos podéis contar de un poco el, el movimiento libertario que como muchas partes también están divididos pues entre gente que igual les más procribe de usar la violencia gente gente que no gente insurrecionalista eh, gente igual más intelectual no la, la familia anarquista está forma muchas ramas ¿no? en chile como percibís este, este tema eh, bueno si efectivamente la dictadura en chile desarticuló por completo las organizaciones sociales la organización a nivel sindical, o sea, muchas dirigentes sindicales que ni siquiera pertenecían a partidos políticos fueron desaparecidos, exiliados, eh, en prisión. Eh, en ese sentido, lo que queda después cuando vuelve la democracia es una sociedad realmente fragmentada, que no tiene estas redes, ¿cierto?, y recién hoy día bueno tam, por otra parte también con mucho temor de las de estas generaciones que vivieron todo el shock de la dictadura porque fue un shock en, en todos los sentidos en términos económicos porque se implanta de manera abrupta lo que es el neoliberalismo y de manera represiva porque hoy evidentemente hay un cambio total Habla... se hablaba, perdón que te interrumpa lo que hablas del, del shock no eh, como Chile se usa de experimento para, claro. para crear el digamos sí. Implantar esa cultura o ese sistema neoliberal sí. como base de pruebas, ¿no?, con el, claro, el golpe de estado de, de Pinochet. ¿no? Sí, es, es, efectivamente sirve de laboratorio para el capitalismo internacional, se podría decir, y en ese sentido también es, es interesante ver cómo en este laboratorio está fallándoles un poco el experimento, eh, porque, claro, las personas... Eh, están retomando o intentando hay hay ejercicios muy incipientes todavía de lo que es la rearticulación del movimiento social en un principio y durante los 90 todo lo del movimiento libertad, el movimiento libertario anarquista muy ligado a lo que era la onda contracultural o subcultural como quizás fue lo más sencillo que pudo emerger de ahí cierto en, en términos de los territorios, los colegios y todo eso pero hoy día ya hay expresiones que de organización que están ligándose un poco más a las problemáticas económicas, laborales, cuestiones que donde ya el interés es mucho más amplio, o sea, la población tiene interés y se están encontrando dinámicas de organización que rompen con las viejas estructuras clásicas cierto de participación que son las que proponen eh, desde partidos políticos, eh, de, de la izquierda a la derecha, de, desde el gobierno también, en términos institucionales. Entonces, hoy día... Claro, el anarquismo en Chile sufrió un corte muy eh, grande, se podría decir, entre unos generacionales. Durante la dictadura ya era poco lo que quedaba de, de los años anteriores y en la dictadura termina de desaparecer. Solamente quedan personas sueltas, pero expresiones organizadas desde la perspectiva anarquista no, no hay. Salvo ya después, a principios de los 90, cierto las primeras como publicaciones, intentos de organización, también ligado al sector de las universidades. Eh, en los sectores territoriales que también con una herencia un poco de las prácticas de izquierda también en ese sentido hay una mezcla en Chile de lo que es como un, una rama del anarquismo con, con la izquierda marxista y por ahí también tuvo cabida lo que se conoce en algunas partes como plataformismo que es una de las tendencias dentro del anarquismo que se podría decir que ha conseguido ciertos logros objetivos eh, desde su propia perspectiva Eh, el, efectivamente también existe una tendencia insurreccionalista que se, bueno tiene diferentes tipos de expresiones. Una de las más mediáticas, se ¿sí podría decir, la más mediatizada, fue este asunto de, de, de la acción, eh, de o sea, de la colocación de artefactos explosivos por, eh, en algunos lugares que tenían como único fin... Eh, dañar ciertas estructuras y símbolos del estado en ningún caso se atacaron personas, por ejemplo, no se dañó, o sea, de más de 100 de este tipo de situaciones no hubo ninguna persona lesionada, salvo con una persona con problemas auditivos, pero o sea, lo que demuestra que en el fondo esta tendencia por muy radical y todo estaba enfocada en, en ese tipo de una de ese de ese tipo de práctica, no era solo su no era la única cosa que hacían y hay otras tendencias del anarquismo a nivel más social que no están ni en la platformista ni en la insurreccionalista y que son las que se están abriendo paso, por ejemplo, en, en cuanto a la cuestión sindical, que también ya últimamente hay muchos más compañeros que están ligados de forma directa no a través no como el anarcosindicalismo, pero sí ligados directamente con las organizaciones laborales. ...también otras expresiones territoriales... ...o sea, en términos de lo que son variedades de anarquismo... ...en Chile están casi todas las variedades... ...del anarquismo... ...con distintas expresiones... ...y se están reconstituyendo poco a poco... ...sigue siendo un movimiento muy joven... ...el promedio de edad... ...se podría decir... Claro, los más grandes tienen quizás 40 años, 45 años. Lo que pasa es que el anarquismo llega a Chile a fines del siglo XIX con los inmigrantes que llegan, sobre todo como eh, agitar eh, a, a tierras chilenas en el norte, en la, en la zona de, la, de las minas. Y se, de, se va desarrollando hasta que en los años 50 empiezan a penetrar con más fuerza las ideas marxistas Y bueno, en general en Latinoamérica se vive todo, esta, todo esto con la Revolución Cubana y con el Che Guevara. Entonces era muy raro ser anarquista en esa, en ese momento. Y ya desaparece completamente entonces con la dictadura. Entonces todo el movimiento que hay ahora recién empieza a resurgir en los años 90, muy de la mano con el punk principalmente. Y es una cosa que se está creando en, eh, no muy... No tiene no tenemos como un referente histórico no hay un abuelo anarquista por ejemplo que nos, puede, nos pueda contar cómo se hacían las cosas antes es una cosa que está en constante creación sí, en la actualidad Sí, se caracteriza de por eso por ser súper experimental por el tema del corte generacional entonces las nuevas generaciones se están dando contra el muro por así decirlo con distintos en distintos niveles y desde distintas perspectivas y están generando sus propias reflexiones a partir de una experiencia muy local O sea, hay una lectura internacional de lo que es la experiencia anarquista en otras regiones, libertaria, antiautoritaria, pero en términos de locales se está experimentando totalmente. ¿no? Y el Estado chileno se da, da buena cuenta de ello, ¿no? Están los casos eh, represivos, el caso Bombas, eh, la solidaridad de la gente libertaria con, con el pueblo mapuche, con sus reivindicaciones... Tenemos el, el ejemplo también de Assel Luzarra, eh, Luzarraga. Luzarraga, ¿puede ser? Sí. Eh, bueno, eh, para quien no conozca, escritor eh, Euskaldun, que bueno, eh, su estancia en Chile fue detenido y acusado, pues, de, no sé si... De, de artefacto. De artefacto. Cuando realmente lo que hacía era un poco informar del, del conflicto mapuche o de lo que él había conocido allí, ¿no? el caso bombas no contabais no se sé, podéis contar algo la absolución de, de las personas acusadas ¿no? Yo una cosa al principio no uh -huh. decir que más o menos a mediados de los años 2000 2005 eh, empieza un bombardeo por parte de los medios masivos de comunicación en contra de los anarquistas ellos meten dentro de un saco eh, a anarquistas tirapies pone bombas terroristas delincuentes como esa es la imagen para la población común de hay en chile de lo que es un anarquista o de lo que es el anarquismo que es caos. Entonces, eh, es una tarea muy grande la que tenemos las organizaciones para poder dar vuelta a esta imagen tan negativa que es la que se maneja en la mayoría de la de la que es la que maneja la mayoría de la población. Sí, bueno, o sea, el término de esta arremetida mediática contra el anarquismo es como súper esperable y lógica en el sentido de que estos estos medios de comunicación son grandes corporaciones que evidentemente tienen interés de la clase empresarial y política. No, no se puede esperar otra cosa eh, ahora, como dice primero yo, no, no hay ninguna cifra concreta con la que nos podamos basar para decir que toda la población cree que el anarquismo escava a esta altura donde efectivamente hay 10 años de organización a nivel territorial estudiantil, donde mucho ha cambiado en ese sentido y yéndome ya a lo que es Caso Bombas, está muy relacionado con lo que fue el desarrollo de la tendencia a insurreccionalista chilena, se podría decir, o una expresión como, claro, chilena del insurreccionalismo. Y, y, y claro, es, es un caso jurídico, mediático, policial, que se desata eh, por esta seguidilla de atentados explosivos que se están dando en Santiago, a partir de una seguidilla de colocaciones de artefacto explosivos en distintas comunidades. Como había mencionado antes, instituciones de grandes corporaciones o bancos, empresas financieras, transnacionales. Eh, la policía empieza, bueno y, y el gobierno también, a, a, a mencionar ya con mucho más énfasis que están tras, tras los culpables que hasta ese momento se les había hecho imposible de determinar quiénes eran. ...sólo sabían que eran anarquistas... ...porque todo lo... ...y casi en la mayoría de estos... ...de estas colocaciones de artefactos explosivos... ...fueron reivindicadas... ...por distintos grupos... ...que se autodenominaban como... ...anarquistas insurreccionalistas... ...pero su forma y su táctica de acción... ...era la composición de grupos de afinidad... ...pequeños grupitos que se armaban... ...para poder hacer un, un acto... ...y luego se disolvían... O, ...o que eran imposibles de infiltrar... ...o de poder detectar... ...entonces esto... También generó un debate al interior de, de, del movimiento libertario, se podría decirlo o autoritario porque era evidente que tarde o temprano las policías, en la necesidad de encontrar culpable a alguien iban a echar a prisión. Y en ese sentido así pasó, y se, a, se atacó lo que era más visible dentro de todo, o los sectores más ligados con este discurso más, un poco más radical, que eran, no necesariamente todos, pero sí alguno de estos centros sociales autónomos, ocupaciones, Eh, bibliotecas espacios de, culturales que el 14 de, de agosto de, del año pasado finalmente hubo un allanamiento múltiple 2010. de claro del 2010 hubo un allanamiento múltiple donde se tuvieron finalmente 14 personas que fueron procesadas por la ley antiterrorista y sindicadas como integrantes de la asociación ilícita terrorista que sería la responsable de la colocación de al menos 26 de estos atentados explosivos Antes de este allanamiento también hay una cosa bien clave dentro de la investigación policial, que es la trágica muerte de Mauricio Morales, un joven anarquista que vivía efectivamente en un, en un centro social autónomo, se ¿sí puede decir. Y entonces esta, esta situación fue como la excusa perfecta que utilizó la policía también para hacer una relación directa y allanar estos espacio y incriminar a más personas ya anteriormente también habían unos hechos puntuales que iban dando pistas, pero en ningún en ningún caso, ninguna prueba constitutiva como a forma no, no constituía una prueba contundente finalmente todas estas cosas que se encontraron. Esto de, derivó en que ya las policías detienen a estas 14 personas y colocan cerca de 3000 pruebas donde intentan eh, demostrar que supuestamente existe una situación ilícita terrorista con división de tareas muy clara donde había un liderazgo que se lo atribuyen a dos integrantes, o sea, ex integrantes de una organización político-militar, que eh, fue de las que persistió incluso después de la llegada de la democracia. Eh, ellos pasaron 12 años en prisión, y a ellos se les atribuye por su pasado militante ser los líderes de esta asociación ilícita, y así una subdivisión de roles totalmente absurda, eh, sobre todo porque estamos hablando de grupos anarquistas que no precisamente son la contraposición a estas estructuras verticales pero sin embargo se utilizaron ese tipo de argumentos ridículos en un juicio que afortunadamente y después de, de transformarse en el juicio más largo desde que cambió, desde que cambió la reforma procesal penal en Chile, el juez eh, determinó que las 14 personas eran totalmente inocentes de todos los casos que se le imputaban y máxima condena al alente acusador que es la Fiscalía, al Ministerio Público, a pagar los costos de, del juicio, o sea, tenían que ellos hacerse cargo del pago de los abogados y todo lo que significó eso, y hoy día, eh, al día de ayer, si no me equivoco fue, ayer, 10 de octubre, de octubre. ayer antes de ayer, 10 de octubre, uh -huh. Eh, la Corte Suprema en Chile da la sentencia definitiva donde se rectifica la absolución de todos los compañeros y compañeras que fueron detenidos en este caso, lo que es una noticia muy satisfactoria para el mundo anarquista en Chile, independiente de que sean de la corriente o no, insurreccionalistas, para todos, eh, es una alguna noticia muy positiva porque permite finalmente... Eh, posicionar el anarquismo en términos mediáticos quedó bien quedó bien parado o sea quedó en una situación de efectiva se, se demuestra que hubo un montaje policial mediático la prensa se indicó como culpables mucho antes de que, de, de que se iniciara el juicio a todos los que habían sido nominados en esta persecución policial por lo que también se espera que estas 14 personas interpongan recursos de, o sea como una indemnización, pidan indemnización al Estado porque efectivamente pasaron ocho meses en prisión en prisiones de máxima seguridad siendo totalmente inocente fueron también estuvieron en prisión domiciliaria y así sufrieron un montón de prejuicios personas que no tenían nada que ver con esta asociación ilícita terrorista ahora sí, sí igual el estado y o a sea, las instituciones policiales quieren que encontrar quiénes son efectivamente los que ponen estos artefactos explosivos y van a seguir continuando con, con investigaciones y apresamiento. Ahora es igual un tema de que no le resultó esto de la de decir que era una asociación ilícita terrorista, porque en la ley tiene que demostrarse que hay jerarquía, y los movimientos libertarios no, no, no la hay. Quieren cambiar esta ley como para que también pueda haber una asociación ilícita sin jerarquías dentro del eh, Y al mismo tiempo eh, quizás la, la próxima cacería que hagan en contra del movimiento anarquista no va a ser un montaje tan evidente y hay que ver o sea, hay que estar atento no por esto se va, se ha acabado la persecución policial o la persecución por parte del estado claro o sea en ese sentido efectivamente la, las policías han dejado muy claro y el gobierno también que la investigación policial por la colocación de artefacto explosivo continúa y también hay un acecho policial y acoso a un montón de personas que están relacionadas con tanto con la solidaridad con los presos políticos o con di distintos tipos de causa tanto en Santiago como en otras regiones, así que esta, esta amenaza permanente en cuanto al carácter represivo que tiene el Estado chileno es un hecho, o sea, se vive bajo esa circunstancia y se trabaja también tratando de anteponerse un poco a todo este tipo de golpes De hecho ya el, el... Ayer, en la editorial del diario más poderoso, que es el que lee casi toda la aristocracia, que es el Mercurio, en el fondo se hablaba de que todos estos hechos eh, van de vandálicos habían quedado en impunidad y que tenía que cambiar. Se ha buscado un culpable. Temprano, ¿no? claro. Bueno, ya para terminar eh, un poco la gira europea, que habéis mirado un poco antes, empezáis en el encuentro internacional la anarquista en Suiza. Sí. Habéis girado eh, por media Europa. Mm. Eh, habéis llegado a... a Euskal Herria, concretamente aquí a Guipúzcoa y os vais a Madrid, Barcelona luego volvéis otra vez un poco por Italia sí. ¿Cuál, qué sensación por lo menos lo he vivido hasta ahora, qué sensación os lleváis? Ya sé que son diferentes países, diferentes personas unos más fríos, otros más acogedores hay un poco de todo, el idioma también hace un poco de, de barrera a veces sí. pero en general, ¿qué impresión os lleváis de Europa y el, de los dos días que lleváis aquí en Euskal Herria? Sí, ahora hablar en términos muy personales, eh, bueno, desde antes, quizás desde Latinoamérica hay una visión un poco reduccionista de lo que es Europa, así como que se habla de Europa como una generalidad, lo que claro, en este viaje se logra sentir mucho más de cerca y de piel, se podría decir, las enormes diferencias culturales, sociales, políticas que hay en, a todos los niveles en cada uno de los países donde estuvimos. ...ya que, no sé, estuvimos desde, como tú dijiste, empezó en Suiza... ...después pasamos por Alemania... ...estuvimos en Holanda, en Noruega, en Suecia... ...en Bélgica, Francia y ahora acá... ...luego vamos para Madrid... ...y, y en todos estos lugares totalmente diferentes... ...y con cada uno tiene historias muy eh, ricas en cuanto al desarrollo de sus movimientos... ...también muy asombrosas en cuanto a los niveles represivos... ...que, que también se viven aquí en Europa... ...que uno por ahí en Chile cree que en Europa está todo más democrático... ...y que las policías no son como allá... ...pero por ejemplo, no sé, un, un hecho muy particular en Francia... ...que no se conoce tanto... ...en una protesta que hubo contra unas líneas de alta tensión... Los, ...hace muy poco, la semana pasada, nos contaba una compañera... ...que la policía había lanzado granadas eh, con esquirlas de metal... ...contra la población y que habían habido muchos heridos... ...en Normandía... En, en Normandía. ...entonces... Claro, uno se queda así, pero... ¡Guau! Wow, o sea, ya allá, allá todavía no nos están tirando granadas con esquilas metálicas a las marchas. Nos están disparando balas de antidisturbios, eh, que son estas de gomas pero que dejan un impacto súper fuerte. Cada día están perfeccionando su, el modelo represivo y es algo que también se ve acá. O sea, a pesar de las diferencias socioeconómicas, políticas que tiene Europa y Latinoamérica, que son enormes, o sea, el estado de bienestar que hay acá es... es, es muy eh, mayor al, al, de hecho aquí ahí está bien estar, se decir. mínimamente ahora están sufriendo lo que son los recortes sí. y todo eso una les... marcha, trae, sí. claro pero es lo que vivimos nosotros en dictadura o sea ahí se cortó todo y, y está como está ahora recién aquí se está viviendo un poco eso y afortunadamente las personas están tomando posición o pareciera verse que hay una posición dependiendo del país también porque ha sido todo muy distinto Alemania no tiene nada que ver con, con con España ni con el País Vasco, por ejemplo ni menos con Noruega o sea, Noruega es una burbuja dentro de Europa ahora igual hay coincidencias como la gran presencia de inmigrantes que en casi todos los países hemos podido ver eh, que hay organización social que los apoya, que ayuda porque hay mucha población roma y árabe que que tiene problemas de vivienda o hacinamiento o que no encuentran trabajo Está esa, por ejemplo, coincidencia o la coincidencia también de que, se es, bueno, exceptuando Francia y País Vasco, que es lo que, es lo que podido ver un poco más de policía, en los otros países no se ve tanta policía en las calles. Incluso Noruega la policía no tiene armas. Para, para nosotros eso fue como bien sorprendente porque en Chile andan armados completamente y en cada esquina prácticamente uno puede ver a, a la policía. Pero ah, sí, o sí. sea, hay hartas cosas de las que se puede aprender y de, de forma no unidireccional sino como desde acá también hay experiencias latinoamericanas que son bastante enriquecedoras y es que las puedes como adaptar a, a tu realidad y así lo mismo vemos nosotros aquí y de hecho por eso estamos tratando de hacer registro de cierto tipo de actividades y experiencias para poder mostrarla después allá tanto en Chile como en Latinoamérica hasta donde llegan los videos que hacemos Yeah, bueno, y completando lo que estaba diciendo antes, eh, de los inmigrantes, aparte también otra cosa co coincidente que hemos podido ver, o que yo al menos he podido ver, es el, estos procesos de gentrificación, de desplazamiento en ciertos barrios y de especulación inmobiliaria para que lleguen cierta clase con más dinero a vivir y desplazan a, a los inmigrantes o a, a la gente que no puede vivir ahí que ya no puede pagar esas rentas a la hacia los suburbios o las lejanías de la ciudad. Sí, la la o sea, eso pasa en el centro, sobre todos los centros turísticos digamos, claro. ciudades grandes. Claro, sí. eso al menos como puntos coincidentes que hemos sí. podido ir viendo en todos los países que hemos visitado. Y ahora también con la esa es la desventaja, ventaja que estoy una gira que en total son tres meses, pero lo que significa que por cada ciudad estamos cuatro días y eso no te permite conocer la realidad en profundidad, sino más bien desde el punto de vista de las personas que te reciben que eso también es súper importante o sea, no es que nos permeamos de la realidad social de cada país eso es súper es limitante en ese sentido claro. y además ha sido un sector más o menos en el, el cual hemos podido tomar contacto claro vale, pues me voy a los dos a Felipe a Penélope y nada, pues que todo vaya bien y cuando lleguéis a Santiago que, que podáis presentar también lo que habéis vivido en, en esta gira por por la gran Europa. <risa> Gracias. Gracias. ...de Radio Nacional de España, Radio Nacional de España... relación ...en total 29 en España y otros 5... ...con una inevitable mezcla de fútbol y política o de política y fútbol... ¡Basta! basta. ¡Ya he oído bastante! Veste y libre en audio act, Sintilic y Ratian... Hautezkunde, zirimola alde batera utziko dugu eta gaie ekonomikoak hartuko ditugu izpide. E, esan dugu, e, katelsa enpresa iztea erabaki duela Hatkinson multinazionalak. Eta, bueno, hainbat bilera izan dituzte langileek enpresarekin. Eh, eta, bueno, gaurkoan gurean da langileetako bat. Kepaolaiz, gaixo egunon. Eh, Baik, gaixo egunon denoi. Ondo esan dut edo... Zer baite... Bai, eh, izen ahi ba, grupua hutsin sona. Hutsin sona. Hatsin sona. Horrela saten dugumintzaku. Inglesaro. Ta gero total, da, bi grupo potente. Total frantziarra. Total, da, petroleo adedikatzen bai. dena, ta kimika, ta, bueno, potentea. Bueno, oker ez eh, banago, erabak berri izan zenuten, bisikat konta iguzu noiz izan zenuten, edabaki bai, gondela ba, ira, irailan ogeita sortzian e, detxu ziguten, gania zitatu ziguten bilera batera e, zuzendariak, katerseko zuzendariak, eta bueno, ezun jartzen ez gai ordeni baizik ordu bat, atokia eta zein azalduko zian ere ez, ez, orduan, bueno, hongeina bilera eta zaldu zian bi jefe, e, grupoko bi jefe bat ga disizioak eta horrela sortzen ituzte ez e, talde txikiago eta funtzionatzeko. Orduan arduradun nagusia zea dibizio hortakoa, gure talde enpresa batena, ez? Ba, kautxo eta pieza automozilero ko arduradun bat. E, gero, rekursu humanos edo, osea, fiskat eh, personaletaz arduratzen baitara jefia eta haiek eh ziguten e, seguten, dotorean, eta gerenteak egin zen ba, itzulpena egin, ez? Orduan, haiek zauketen hitza eta itzez esan ziguten, eta daukagun guzia, oraindik dik, daukagu itzez. Ez dugu, ez horritxo bat ere, esateko, beno, hau da, zehazki nahi duten egin. Daukagu titular bat, non komunikatu ziguten, eh, el grupa de zidido, el cierre, de esta planta dago jertzun, mm -hmm. ez? Horrelaxe, horrelaxe eta gaina ez dauka atzera pausurik. Erabakia hartua dago. Eta, hori esan ondoren, karo, egin merdena da, plan sozial bat, e, bat jendeakin zerregin. Hordun, jendeakin zerregin, hiru e, ardatzetan jarri zuten zerregin hori, ze, lan hori, nola bideratu, eta zen bat, e, aurre jubilazioak, beste hazen, e, diru ateman, Klaro, aurre jubilatu ezin duen jendeantzako batez ere gazte eta mm -hmm. gazte esan duzak egun daudela ba, goita marretik eh, urtetik berro goita bost e, baina berro zortzi eta berro goita marre ere gai mm -hmm. aurre jubilazio ez dakik guzer esan nahi du ze urtetatik, yeah. ze dirukin klaro. berro goita e, emerezitiba lima da iruru goikin berro mesortzi, desberdina da hartuko artukudun jendea da hongo de jendea dirua bakarrakin ez? bueno ho oizian ideak da gero beste agentzia bat ba, lanpostuak bideratzeko ba, kalean gelitu jende hori lanpostuak ba, bideratzeko alde neurrila baina gara hori da legak eskatzen duen e, beharretako bat ez da beren e, proposamen eta beren inventua baizi eren legak esikitzen du kare duen enpresak imordula plan bat eta da ez da rekolokazioa edo lanpostu postu baizik formakuntza, orientazioa, bueno, beste lanbide bat, privatua, ba, bueno, ikasten jarra hitu, prestatu eta gero ikusi godu zen eh, lan, lan izango duzunez. Tordun, hoi izan duzuan ideak, eh, hoi ogoita zortzien izan duzen, e, papeli gabe, idatzeri gabe, eta horrein dikant jarraitzen dugu, e, bi egun izan dugu ozea, bilera berriz zere, zergatik izan ziko beno, zehazte honogera proposamen hau zertan bihurtzen den, eta deituko, e, ba, deituko digu handikan amarregunea, eta ez dute inongo berririk eman. Eh? Berriz izan du da, eta enteatu ginen bilera horretan ze gai ordena zegoen, eta dakizuen bezala, aterengia bilera horretik, zagatik pentsatzen genugulako biler hortan ezela ezarre garrantzi zutik esaten eta bestaldekatikan ba gu maila gainen jarri genulako biler hortan e, beak ezutana jartzen e? da gu nahi dugula diskutitu lanpostuak babestu biabilitatea edo etorkizuna ustedu go baduela eta hori ez dugula e, ba ematen bea que ematen duten bezala. Beraz, e, zuek jarraitze dezute edo ikusten diezu te jarraipena enpresai, e, produktuen aldaketa batean edo bueno, beste sektorian, baino aldaketa batzukinez eta oraindik etorkizuna badula, ez? Tal, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Tekez, e, betiko estaba da, bueno, badakigula beste herrialdetan merkeago lan egiten dutela eta rentabilitatea askoz e, eh hobeagoak aterako dituztela, Baina esan behar da, gu la, lanean jarraitzen dugu, jendeaz dago tetxoari begira edo pareta pintatzen, e, lanean nahi da, da lana da, daukagu. E, ordun lana dago nahi dutena da beste plantaetara bideratu emengo lana. E, Zergatik, barrentableago delako. E, gu, ba, ez ariote inportik. Ez? personala da, ez, erabilita botatzeko zerbait, e, egunetik egunera garbi ikusten da hori. Beraz, dago politika bat diseinatua aspaldetik zetozen hau antolatzen eta orain erabaki hartu dute, bueno, gutxiago erabara antolatu izango dute eta esango dut, bueno, makina hauek eramaten ditugu molde hauek eta posible dituguen Rumanian batzu, bestea Kafere zen, bestea Katalunian badago beste enpresa txiki bat, eh, esan berda onai ditula 117 enpresa munduan zehar. Ordun aukera ditu banatzeko oso erres, eh? mm -hmm. Bakoitzara makina bat emanta akabo, Hori eh? da politika. Eh? Eta oi hartzen go kasu honetan, claro, Lehen urtean Ramon Bizkano itzi zen, eh? Ingurune eh, industria eta gelditzen zen bakarra zen gure enpresa. Eta gelditzen zaiguna hau itxiezkeo eskeo dago, ba, komerzio, komerzio ta komerzio, eh? Supermerkatuak, chinoan bazarra, Eta kotxin salmenta Euskadintzako espeziala mm. Ereikitzeko batez ere Oker ez banau Egun hauetan ere bilirak izan dituzue Enpresarekin Ez egite Ze erantzun izan zuten Berdina zehitzan duten e, Ez egite jarrera Pixka bat alatu den edo. Bai, ez, ez berdin jarraitzen dut, lehen lehengoekin jarraituz, bueno, bilera horretan, gu ginen bileraera, gara ez gainekun ze gai ordena, zegon, zerrendan, zarztegon egiteko eta gu jarregen umai ganean, bale, zuen proposamen hau egiten duzue, enpresa itxin nahi duzue egin, eta bideratu, internizazio eta diru asuntuakien, ez? Alor soziala. Eta guztatuen, bale, hori hondo dago, baina guk, Horren aurreti nahi dugu eztabaidatu zeik hartu du zuten erabaki hori, eztabai garri iruditzen zaigu. Gure helburua da dirua baino lehen lanpostuak babestea, industria babestea eta ikusi nahi dugu serioeskik hori horrela den edo ez, ez? E, erantzuna bes ez, hortara or ez gara etorri, U, etorri gea erabaki bat hartua dago eta irten bidea gorrai bilatzea. Torrunsana, bueno, gu hemen sobran gaude. Agur eta horrengo arte. Eh? Hon, gure eh, esaldi hori esan dugun horri indarrean eta egin genuena da, altsatu eta martxa egin. Eh? Gea gehiengoa, eh, hor gaude, eh, lab, SK eta ela, altsatu ginen eseka, lab eta ela gehiengoa, eta gelitu ziren isil-xilikan, eh, komisionez da ujete. Beti bezala historik, historikoa da, katelzen, eta hoge askotan. Ez? eta induguna da atzo bertan asamblea bat informatuz gure posizioa zergatik aldeingen gainduen ze proposamena dauden eta ez dagola ez herri batez ere eta idea garbi daukatela, katela alduten neurrian katelsa oihartzenuna ia istea eta gure asmoa da hori ez istea e langileen artean animoak nola daudetz ebaki guzte garaidien itxiera baten berri izan lanian jarraitu eta ez dakit. Bai, bai, bai, zaitasuna daude, eh? hau garbi da. e... ba da. e... esan behar da, eh masasoa da, eh esan zutenin, ba, bueno, batzuk bat esaten no? pues ez duguneak itxura honik, eh Ekainean, e, komiteak bileraren genuten erabaki genuen, enpresari esplikazio eskatu bergen itzula, eh ikusten genulako Ba, makina batzuek ateratzen aiziala, molde batzuek ere bai, eta ja, jon, minu, ezen etortzen garai bat izan duzen, grupuak erosizunen larogeiko amarkadan, bueno, e, eramaten ziren, mendei makina batzuk, e, ba, Katalunia esatea bat erako, eta geho, beste batzuk, etortzen, eta segon, bueno, hor lako zirkulo zirku, bat, itxilla, ez? Zilean. Eta, bueno, eramaten dute, mendei kartzen dute. Minu, atzeneko historia zen, ja, Lineala funtzionatzen zule, ez? Eh? Ateratzen zian, eta mm -hmm. ezen ez errektortzen, eta etortzen, orduan zen genuen presera, hau ez dugu onartzen, aldatu daera bat, eta nahi tugu esplikazioak, gerentea hiplanteatuko nion, eta esan dut, bueno, en, en, ni frantzian hau konsultatuko de, zer plana dauden, tazera. eta zea, eta oporramino minioa olena gotik esantziko, bueno, izketen ari gera, baina handikana ez dago ez diate esan zer, eta irailen torri da, bax, hause, kontatu dutena, ez? Erabakia. Eh, ez izan, izan du den guk eskatutako erantzuna, edo ja, datatan, fetxetan, kozit, jodun, gure eskaerakin eta zaukaten asmoakin. Eh. Mm -hmm. Bueno, Kepa, ez dakit, amaitze aldera, e, bueno, seguraski zure lankiriak haitzen, e, aiko dia, nik e, animo guztiak behaltzen e, dizkizue gu emendikan, e, zuei, e, bu, lanian eta borrokan saitzeko, eta ez dakitzeo ze esan naizun edo? Bai, horrek e, e, esan dukena, bueno, animatu egin behar da, eta presio mordute esateko. zezateko. Eh? Azken fina, importantea zaiguna da, lan postua, eta hori burrokatu ikusku dugu, aldugun ez dugu, bineo intento hori egin behar da, eta momento batean itxiberba da, bueno, ez dule arremeri jokiten, gure indarrak ez dutele izan arrelako inar potenteri gori atzera botatzego, bueno, ikusiko dugu ze negoziatzen den, ze irtera ematen den. Horri dudi gabe beti irtera egokiena planteatuko dugu langileentzako, eh? Eta bestailekatikan, bueno, esan izan behar baita ere esango da publikoki, bueno, gabilza udaletziarekin ere hitze egiten. Esanaz, hau arazo larri bada. Aigera gune bat industrie ez bihurtzen, ari da beste gauz bat e, izaten, eta da, daukagun, industrie hori da oiartzenek izan duzun aurrenetakoa, eh? uh -huh. eta gure enpresa izan duzen, industrie horretan jarri zen aurreneko enpresa ere, eta karo, e, izen aldatu imerko dugu, hori eh? berko du ingurune, ez dakit, salmentarako edo merkataritzako ingurunea, uh -huh. eta hori konturatu behar dugu, bai oiartzuarrak, bai udalak, eta... Bueno, arduratu dira, ba bilera bat eingo dutela grupoarekin, gerentearekin, beren preokupazioak, beren kexak, eta dudak eh, adierazteko eta zein importanteia den, bai zonaldeko, bai hartzu arrantzako eta batez ere Oharsoaldeako errenderi, non langabezia horinek handia dagoen eta gehienak Oharso eh, eh oreretako jendea da lana egiten duena hor, eh. Oiartzango batzuk kendu, beste Donostia batzuk kenduta, ez? Eh? Beraz Importantea, ze naurritan egiten den lana, instituzioen lana oso garantzikoa ikusten dugu. Grupoari presionatu inmarri dugu, badula beste aukera bat, eta langilea prese gaudela, ez tabaiatzeko jarri horiek. Jari izetela maigainin, lana de balde inmarri dugu, baita ere, hori ere, ez nahi dugu. Kusko dugu, ados gauden edo ez, baina, nahi dugu ez tabaiatu hori. Ba, ba kepaolaiz, mila, mila esker, gure estudiara bertaratzetik, Eta animo guztiak. Buenaske asko. Vale va, ba, eskarrik asko zuaita. Haegon ona pasa.